Segundo libro de los Reyes, capítulo 13. En el año 23 de j o á s hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar j o a c á s hijo de j e ú sobre Israel en Samaria, y reinó diecisiete años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Y se encendió el furor de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de a s a e l rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de a s a e l por largo tiempo. Mas j o a c á s oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y dio Jehová Salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas, como antes. Con todo eso, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron y también la imagen de a s e r a permaneció en Samaria. Porque no le había quedado gente a j o a c á s sino cincuenta hombres de a caballo, diez carros y diez mil hombres de a pie, pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo para o l e a r El resto de los hechos de j o a c á s y todo lo que hizo, y sus valentías, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió j o a c á s con sus padres y lo sepultaron s en Samaria, y reinó en su lugar j o á s su hijo. El año 37 de j o á s rey de Judá, comenzó a reinar a j o a s hijo de j o a c á s sobre Israel en Samaria, Y reinó dieciséis años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, en e l l o s anduvo. Los demás hechos de j o á s y todo lo que hizo, y el esfuerzo con que guerreó contra Amasías, rey de Judá, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió j o á s con sus padres, Y se sentó Jeroboam sobre su trono, y j o á s fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él j o á s rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de á caballo. Y le dijo Eliseo: Toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: Pon tu mano sobre el arco. Y puso él su s mano sobre s el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: Abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: Tira. Y tirando él, dijo Eliseo: Saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: Toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó tres veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar cinco o seis golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron Bandas armadas de Moabitas a la tierra. Y aconteció que, al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. a z a e l pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de j o a c á s Mas Jehová tuvo misericordia de ellos. Y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Y murió a s a e l rey de Siria. Y reinó en su lugar Ben-Hadad su hijo. Y volvió j o á s hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de a s a e l las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás su padre. Tres veces lo derrotó j o á s Y restituyó las ciudades a Israel.